<laughs> ¶¶ Sa mori no lo he recibido esa ti, que fue el matrimonio no tiene ningún valor cariño fingido y yo que tengo compromiso con Dios con Lucí con mis hijos y yo que tengo un compromiso con Dios con Lucí con mis hijos, que honte te lamentarás y así será tú una casada y feliz y yo nunca tendré con el alma todo que me quiera,